...para charlar con Diego Guzmán. Diego, estás ahí, Juan Pablo Bertolini, te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Yo creo que yo y algunos por acá estamos re bien, Diego, pero <risa> queríamos que nos contaras vos, que sos parte de los Amigos Solidarios, cómo se ve la cosa desde otro lado. Sí, se ve muy mal, se ve complicada. Y, y me parece que vamos para peor, así que... Pero bueno, hay que tratar de llevar un poquito de tranquilidad, ¿no es cierto? Sí, sí, justamente, pero este, no, te, no podemos, este, Diego, tampoco dejar de describir lo que, lo que ocurre eh, detalladamente, porque hay que tratar de mover hasta la última piedra, si es posible, para que las cosas que no están bien, cambien. Y creo que vos sos, junto a tus compañeras y compañeros, especialista en esto de arremangarte, involucrarte y... Y bueno, por eso te buscamos a vos, por eso te robamos un ratito a vos, Diego. Sí, mirá, la idea es que la gente colabore. A ver, eh, como lo digo, en todos lados estamos nosotros para poder ayudar. Nosotros tenemos a 200, 220 personas aproximadamente que le damos la, la vianda los sábados y 140 chicos, 150 chicos, todos los días estaban tomando la leche, o sea, le damos la leche para llevar a la casa con pan, factura y todas esas cosas. De lo cual... Hemos cerrado esa actividad y ahora estamos pidiendo donaciones para poder darle otra bolsa de mercadería a la gente, de lo cual ya le dimos la otra vez, hace cuatro días atrás le dimos lo que era medio pollo, no es mucho, medio pollo, dos tres paquetes de fideos, tres paquetes de arroz, eh, polenta, aceite... Pan, factura, tres litros de leche, leche en polvo también. Por ahí, hay algunos que por ahí llevaban leche en polvo, les dimos leche en polvo. Entonces, bueno, la idea era de que la gente colabore para poder, ¿no es cierto?, volver a, a poder ayudar a estas familias que la están necesitando. No solamente esa familia hay muchísimas familias que, que también la están necesitando en este momento. Familias, Diego, que muchas veces son encabezadas por una mujer, una laburanta. Sí, ¿no? sí la mayoría. ¿Cuál es la realidad de estos días? Todos sabemos que hay dificultades, o sea, que hay una, hay un estado de situación eh, que nos están pidiendo, que nos están pidiendo y también es una exigencia de parte del gobierno nacional que limita la posibilidad de movernos. ¿Cuál es la la realidad que vos estás viendo en estas, en esta, en estas madres, en estas, este, cabezas de familia que que se la tienen que rebuscar en el día a día? A ver, nos pasa diariamente eh, nosotros, eh, como el otro día eh, ...siempre por ahí ayer yo o mi señora hablar... ...entonces el otro día vino una dos mamás... ...y la el, el, lo que... ...es que los nenes comen una sola vez en el día... ...y trata de ser a las 3, 4 de la tarde, 5... <ríe> entendé Hacer lo que los nenes duerman... ...hasta donde puedan se levantan y de la comida... entendé ...porque no tienen para darle la leche... No, ...casi no tienen para darle la cena... ...entonces cuando más tarde coman... ...mejor por ahí a la noche si algo se podemos llevar nosotros... ...o, o algo que tienen... Eh, pasan la noche, pero no, no tienen, no hay, y, y ellas no pueden salir a laburar, o si son un grupo familiar, la mayoría que nosotros tenemos, eh, el tema es que eran albañil, plomero, o salían a cortapasto, o, o vos te la rebuscás, ¿entendés? En esta hora no hay, no hay forma de salir a buscarse a rebuscársela, no hay, no no, no se puede, eh, entonces es como que más desesperación te agarra, ¿cómo no te va a agarrar desesperación si no tenés para darle un plato de comida a tu hijo?, ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí es cuando entramos nosotros a tratar de que la sociedad también active, que la sociedad puede, porque puede, todos podemos, un poquitito entre todos, podemos ayudarnos. Entonces, bueno, ahí es cuando nosotros tenemos que activar y activarse la sociedad. Muy bien, Diego. ¿Y qué es lo que nos hace falta reunir? ¿Qué es lo que nos hace falta juntar? ¿Qué es lo que nos hace falta buscar en nuestras heladeras o en nuestras pequeñas despensas para ayudar una colaboración? ¿De qué manera podemos ayudar, Diego? A ver, yo lo, eh, lo que tengan, un paquete fideo, dos, tres, cinco, medio kilo de carne, un mulo de pollo, nosotros lo vamos a buscar. No hay problema. Que nos den un poquito de tiempo, que nosotros podamos hacer, hacemos un recorrido, somos un grupo de cuatro chicos, de lo cual tenemos autorización para salir, el DNU que nos dio el presidente de la Nación, que firmó, eh, como merendero podemos eh, circular, eh, siempre y cuando, ¿no es cierto?, con el tema de higiene, eh, guante, barbijo, eh, podemos circular para ir a buscar esas donaciones, que es para, para, para traerlo. Por eso le digo, la gente puede ayudar, cualquiera. Eh, ni hablemos por ahí de los que están más económicamente mejor todavía. Esa gente más puede ayudar, entonces, a ver, que se dejen, yo hoy hablaba y lo vuelvo a repetir, yo repito, porque en el Facebook por ahí comentan, el municipio, la provincia, ¿qué hace? Bueno, a ver, provincia deja lo que, lo que está haciendo, lo que está haciendo bien, municipio deja también lo mismo, ahora necesitamos que la sociedad despierte, que la sociedad, a ver, el vecino, alguien, vamos a ayudar nosotros, porque podemos criticar, pero ¿y que No hacemos nada criticando, no, el Estado, no, el Estado, ¿no? El estado bueno, ahora nos necesita no solamente el Estado, no necesitamos como vecinos, como ciudadanos, que Santa Rosa tiene ese lado, por ahí bueno, pero bueno, hay que despertar la otra parte que falta, que es mucha y está muy bien económicamente, que por ahí no ve estas cosas, pero bueno, se tiene que dar cuenta, hay que despertarlo, hay que pedir una zamarreada, como se dice, para que despertarte que esto está pasando en Santa Rosa. Claro, claro. Diego, así que cualquier alimento puede llegar a andar bien, puede servir para colaborar. Y ustedes desde el verendero de los amigos solidarios del barrio Nelson Mandela y, y alrededores o, o es en el Nelson sí, Mandela sí. donde llega. No, no, no. Nosotros acudimos a todo el barrio. Nosotros hace dos años que estamos y estamos con el Kirchner, barrio Néstor Kirchner, Esperanza, Mandela, eh, pueblo originario. Y me parece que empezaron a venir también, tenemos ahora gente de Lara San Juan. Muy bien, muy bien. Diego, ¿Sí? este, mientras hablamos estoy compartiendo eh, lo, lo más rápidamente que puedo eh, los sitios de Facebook, las fanpage de, de, de Facebook, ¿viste? que tienen Los Amigos Solidarios, que se, que se llama Los Amigos Solidarios, en Facebook y el otro es Merendero, los amigos solidarios, para que la audiencia los pueda ubicar, pueda mandar un mensajito, pero también si querés agregar los números, los números de teléfono a los que pueden mandar un mensaje, un WhatsApp, para ponerse en contacto con ustedes y, y acercar alguna colaboración, Diego. Mi número de teléfono es 2954-3956-16. Ese sería mi número de teléfono. Lo repetimos. Y te paso el número 2954 395616. 395616. ¿Y cuál otro, Diego? Ahí te paso 2954 65 28. 76. Ese también es de mi señora Laura. Muy bien, muy bien, ahí está, 652876, 66. es el otro número, el otro celular al que cualquiera le puede mandar un mensajito y no para mandar un mensaje, este, un mensaje solidario nada más, puntito, sino para... como se dice en el Facebook. <ríe> no sé, ¿los puntitos sirven para algo, Diego? Sí, sirven para compartir, pero bueno, voy a ver, ayuda, ayuda, ayuda. Por puntito hay mucha gente que se entera. A ver, el que no puede, el vecino puede, o un amigo. Claro. El grupo de WhatsApp de amigos. Yo eh, tengo un grupo de amigos que ahora los voy a atacar. El grupo de amigos de fútbol. Hace un mes que no jugamos la pelota. Y sale cada vez que jugamos la pelota, gastamos, eh, tomamos una gaseosa o lo que se tome. Che, muchachos, bueno, ahora necesito, ¿eh? si no estamos gastando en el fútbol, eh, colaboren con, con el merendero. Así que ya tengo pensado qué les voy a poner en el grupo. Pero todos pueden ayudar con un, un paquete de fideo. Todos tenemos un paquete de fideo. Claro, claro, y además este como muy bien lo estás aclarando Diego, la verdad es que está ahí, hay un montón de actividades que no, no las estamos realizando, en eso por ahí estamos ahorrando unos pesitos y por ahí esa, esa platita puede ser un refuerzo para alguien que está necesitando muchísimo en este momento tan, tan particular, tan raro y tan, este, para muchas y muchos tan desesperante. Así que cualquier monedita, Diego, puede ser una diferencia de la Gran 7. ¿Querés, sí. este, Diego, si te parece agregar algo más que se nos pueda ver olvidado, pero desde ya te estamos muy agradecidos por este ratito. ¿eh? Bien, nosotros dejamos agradecer a, a, a Rita de un litro de leche por mes, la gente esa, la verdad, eh, siempre están, siempre está ayudando Rita y todo su equipo, y con su marido eh, siempre están muy pendientes, y también como la, las carnicerías, nosotros tenemos, eh, hay gente que quiere donar dinero y por ahí le pasamos el CBU de las carnicerías, de las pollerías, entonces a través de ellos eh, también nos están ayudando. Entonces, la verdad que estamos recontra agradecidos que esta gente se, nos esté ayudando para, bueno, en este momento que tan mal lo estamos pasando. Los chicos, los chicos del Club del Sur eh, nos donaron el otro día también 200 litros de leche. Entonces, nosotros de esa gente estamos eh, muy agradecidos. Qué bueno que te acordás, Diego. Qué bueno que te acordás. No, bueno... pero no sabés. Si me pongo... A, yo, hay gente que me tiene que perdonar. Es muchísima la gente que por ahí está... Eh, de a poquito una cosa, o viene ayuda a cocinar. Los chicos del Club del Sur es impresionante, vienen hace un año y ocho meses trabajando con nosotros, eh, con el merendero. Eh, entonces, eh, esa gente muy agradable, las la pollerías que nos donan un cajón de pollo por mes, eh, la otra pollería también, 40 kilos de, de, de pollo por, por mes. No, no, es impresionante. Por eso te digo, la carnicería que, que cerró, se, lamentablemente... Bueno, una crisis lo cerró, pero esa carnicería nos donó, hasta el último día que cerró por crisis, nos donó los 40 kilos de carne. Claro. ¿Me entendés? 40 kilos de carne por menos donaba esa carnicería. Bueno, digo, y el si último te... día cerró, sí, sí. pero cumplió con su, con su promesa. Hasta el último día que funcionó. Digo, sí, si te parece, si te parece uno de estos días, y a medida que vaya mejorando todo, porque estamos convencidos de que va a mejorar... Este, un, una de estas tardes este, te, te volvemos a molestar ahora que te tenemos en la agenda y nos contás acerca de todas y todos los que estuvieron involucrándose desde hace varios meses, desde hace rato y, y, y de los que se hayan acercado a última hora también, ¿eh? para, para que te desahogues de, de todos esos agradecimientos y para, que, bueno, para darle una vuelta de tuerca, ya te digo, cuando haya mejorado todo, Diego. Espero que sí, y yo sé que sí, que esto, por eso te digo, falta solamente que, que, que, que la sociedad digamos, bueno, acá estamos, eh, vamos, vamos que vamos entre todos, vamos a salir, acá no hay una línea política, acá estamos todos juntos y yo pienso que Santa Rosa tiene esa parte buena. Seguro que sí, Diego, vamos a sacarla y que brille. Gracias. Listo. No, gracias a ustedes, que andan muy bien, un abrazo. Hasta pronto, que andes muy bien. Diego Guzmán, de Los Amigos Solidarios, te vino a tocar... Sí, de Los Amigos Solidarios, te vino a tocar... No la cartera, te vino a tocar el corazón.